Hoy parece lunes, pero no, es martes. Así que no te cases ni te embarques y saludamos a Cintia Alcaraz. Buen muy día. buenos días, muy buenas mañanas ahí para toda la audiencia, para ustedes. ¿Cómo? Es? ¿Tenés frío? Tengo frío. <risa> estoy congelada. <risa> bueno. Engarrotada, dirían, en mi pueblo. Pero no estás en la vía pública, digamos. No, no, estoy en una oficina pública ¿Ah? eh, en la que evidentemente no anda la calefacción o anda eh, a muy bajo. A, muy a baja... pedal, a pedal. Sí, exactamente, a pedal. Bueno, trata de combatir eso, dale. Si no agarro coronavirus, agarraré neumonía y así, bueno, alguna, algún mal me tenía que tocar. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a conversar un poco sobre el masculinizado oficio del de periodismo y para eso vamos a, a, a traer a colación una reunión, un primer encuentro que se llevó adelante la semana pasada, el día 8 de junio, en eh, la Comisión eh, de las Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Este primer encuentro eh, se llamó hacia una ley de representación paritaria y cupo trans en los medios de comunicación. Obviamente fue un encuentro virtual del que participaron la presidenta de esta comisión, que es Mónica Macha, y representantes de distintos medios de comunicación, como son Página 2, S5N, eh, representantes de sindicatos como el SatSite, de La Garganta Poderosa... De delegadas del CIPREBA, eh, también de REDPAR y, eh, bueno, del Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Uh -huh. Una comisión que además es eh, la primera vez que funciona en la Cámara de Diputados porque eh, se, se creó eh, este año, eh, históricamente hubo 45 comisiones en la Cámara de Diputados y Diputadas y este año eh, el, se creó la comisión número 46, que como les contaba, está presidida por eh, Mónica Macha. ¿Por qué se pretende llevar adelante un anteproyecto de ley o un proyecto de ley de representación paritaria y cupo trans en los medios de comunicación? Porque... Eh, los estudios, tanto nacionales como internacionales, arrojan la eh, inexistencia o, la, o la, inexiste, sí, la inexistencia de paridad en, eh, en el ámbito del periodista, en las empresas de medios sobre todo. Un, un estudio realizado aquí en Argentina por eh, la Organización Social Comunicación para la Igualdad eh, demostró que el 64% de les graduades en la carrera de comunicación son mujeres. Sin embargo... ¿64? 64%. Ajá. Es decir, el 64% de las personas que estudian sí, sí. y se gradúan en comunicación en Argentina son mujeres. Ajá. Sin embargo, solo el 30% de las personas que trabajan en empresas periodísticas son mujeres. Y... De ese 30%, solo el 24% son afiliadas a los sindicatos de prensa, por ejemplo. Siempre hablando acá de mujeres, de, de personas trans, de diversidades, de lesbianas, ah, ni siquiera hay ah, estudio. No, ni no, si ni siquiera si hay estudio. Claro, claro. Eso es totalmente invisible. Cuando, cuando decís, eh, señalás el porcentaje de afiliadas a un sí. gremio de prensa, ¿querés decir que están en...? en que estarían en otras áreas además, o, o, o por qué lo señalás especialmente? Claro, porque en realidad... Eh, en la administración, por ejemplo... En claro, ese... la brecha, precisamente, la brecha entre ese 64% de mujeres que se gradúa y el 30% que efectivamente trabaja y vive del periodismo, se eh, explica con la división sexual del trabajo de la que venimos hablando eh, desde, desde el principio de, de estas columnas, ¿no? Y que tiene que ver con que las mujeres terminan ocupando roles de cuidado, roles reproductivos, eh, descuidando por ahí, o no descuidando, sino eh, determinando que eh, bueno, la tarea periodística queda en un segundo plano y asumiendo otros trabajos, como vos bien decías, en la comunicación institucional, por ejemplo. Eh, de, sí, el Estado, las empresas, eh, en fin, que no, tengan, que no tienen que ver con el hacer periodístico. Pero esto por supuesto que tiene eh, una explicación, por supuesto que es el patriarcado y el capitalismo, pero en definitiva tiene que ver con que el 78% de las empresas de medios en Argentina está dirigida por varones cis, y el 70% de los sindicatos de comunicación en Argentina está dirigido por varones cis. Y claramente eso de marca una, una eh, lógica luego en quienes llevan adelante las tareas en los medios de comunicación cada cinco años una una empresa una empresa no una, un estudio internacional el mayor estudio que hay en el mundo, que lo hace una empresa que se llama Global Media Monitoring, no sé cómo, Project, es muy importante esa empresa, sí. eh, este año le toca hacer el último, digo, pero en 2015 eh, pudo eh, demostrar que solo el 37% de las, de las personas que reportan noticias en el mundo son mujeres, digo, esto no es una problemática que le atañe exclusivamente. A, a nuestro país. De hecho, hay un, un estudio que, que hace la misma empresa que demuestra que eh, incluso hay más representatividad de mujeres periodistas en, en, en el continente africano que en América del Norte, ponele. Uh -huh. eh, porque digo, siempre también hay que poner eh, lo, los números que demuestran que a países que hablan de mayores libertades o mayores de avance no necesariamente eh, cumplen con, eh, con las paridades de, de género que, que plantean. Hace una semana la periodista Agustina Paz Frontera eh, hizo un, un análisis básico ¿no? de, de cuántas columnistas eh, de opinión hay en los principales medios gráficos eh, del país los días domingo. Sí. Y, bueno, en Clarín, por ejemplo, eh, había tres columnas de nueve, es decir, el 33% de las columnas de opinión en Clarín estaban escritas ese domingo por eh, mujeres. En La Nación, el 25%, dos de ocho. Y en Página 12, eh, sorprendente, solo el 12%, una de ocho uh -huh. eh, columnas de opinión estaba escrita por mujeres, esto hace una semana. Digo, estas son todas las razones o, o vienen a, a, a construir la razón de este pedido de ley de cupo trans, porque claramente no hay representación trans en los medios y, eh, bueno, paridad para las mujeres y los varones. En el ámbito de la radio hay un, un monitoreo que viene haciendo un grupo de radialistas feministas que, que se llaman eh, Nos quemaron por brujas. Y reproducen más o menos los mismos números, ¿no? Plantean que en los programas de radio más escuchados, tanto en AM como en FM, solo el 31% eh, son conducidos por varones, uh -huh. y en esos programas eh, el 100% de la locución es femenina. Claro, como, como ya hay, decididamente es la tarea que les toca. digamos Exactamente, quienes conducen los programas de radio más escuchados entonces son el 69% varones, el 31% mujeres. Quienes hacen las columnas políticas en la radio, el 86% varones, el 14% mujeres. Eh, El año pasado Farco, nuestra, el foro argentino de radios comunitarias también llevó adelante un, una suerte de, de, de relevamiento sí. y eh, bueno, eh, determinó en ese momento que en la integración de los medios comunitarios, que somos más de 100 radios quienes, quienes estamos en este foro, hay paridad, ¿no? Había un 49-51, si no me equivoco, Sin embargo, en los micrófonos, en las columnas políticas, en las columnas económicas, se seguía, eh, bueno, demostrando esta, esta disparidad 30-70. Así que bueno, es una ardua tarea todavía la que queda en este camino de espinas, eh, pero bueno, ya comenzó al menos a trabajarse un proyecto de ley para eh, lograr esto que sería una obligación de las empresas, una obligación de los medios, achicar las brechas. En este caso el, el proyecto, Cintia, para que quede claro, sí. ¿es para un cupo trans o, o también un no, no, cupo de mujeres? No, el proyecto se llama de representación paritaria y cupo trans. Bien. La representación paritaria viene Está a plantear bien. esto de, la de, de mujeres y, y varones Y es importante, digo, también poder visibilizar otras identidades como la lesbiana, las bisexuales, la las, eh, as, bueno, no binarias, etcétera. Pero en este caso se presentó eh, el proyecto, se está trabajando sobre un proyecto que se llama de representación paritaria y cupo trans en los medios de comunicación, en una comisión eh, de mujeres y diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que es una comisión que además es la primera vez que funciona. Así que está todo ahí por hacerse. Sí, por supuesto, las las críticas de siempre que tenemos desde las provincias, que hay eh, poquísima participación federal si no es a través de estas, sí. de estas redes, ¿no? como la Red par que tiene por supuesto representantes en La Pampa, o La Garganta Poderosa, pero sí es cierto que eh, no hay una um, efectiva representación federal casi en ningún proyecto de ley que se hace en nuestro país. Bueno, Pero bueno hace, eso. en la semana sí. pasada o la anterior, Norma Durango también presentó un proyecto eh, para que haya paridad en los medios eh, del Estado, eh, Exactamente. puntualmente. Eh, Exactamente. Es bueno, en conclusión, eh, parafraseando al gobernador, al periodismo que trabaja le están sobrando machos. <ríe> Bien, bueno. Listo. Hasta luego. Nos reencontramos Cintia Alcaraz el próximo martes. Ahí nos traía la columna de Cada martes, te repito, no te cases ni te embarques, Cintia Alcaraz y los machos que le sobran al periodismo que trabaja. Luna casi llena emociones contrariadas.